Is dat ook aan? Bravo, bravo Reno aplaude desde el chat de Facebook que está aplaudiendo Reno, eh Reno. Uf, sí, no. sí, sí. ¿Cómo andas, Renito? <risa> Sigo tocando. Se me tiene que ocurrir las canciones. Eh, el miércoles cumplió el amigo. El señor pero jueves, ¿no? El el es cumpleaños. Muy bien que se conocía muy bien. Gracias, gracias, gracias. Contemos dónde se puede conseguir el disco de Tom y la bestia de B. El disco de Tom y la bestia de B se puede conseguir en eh, la página de discos Laptra, uh -huh. que es www.http.com.ar. Eh, qué, qué precisión. Se matan. Eh, me, me perdí. www.laptra.com.ar ah, uh -huh. Y ahí se pueden bajar muchos discos de, de la Aptra, de, de muchas bandas, uh -huh. que ustedes pasan acá. Sí. También hay un disco con el Niño Elefante. También hay un disco con el Niño Elefante, que es el guitarrista de Mato, uh -huh. que sale el año pasado. Y sí, también es así virtual, digamos, pero se puede bajar de la bueno, página de la Aptra. Y recordemos también que tanto Tom como Pipe forman parte de ese conjunto el monstruoso bon Eco. llamado Goneco, que también tiene dos discos que también están disponibles para bajar gratuitamente en goneco.com.ar. Tú lo has dicho. Súper recomendables ambos. Va, sí. ambos más el domingo <risa> de más el todos. Más el matón, muy grande. Triambos o cuatriambos, una palabra real, real, que, que sea un ambos de más de dos. <risa> sí. Así que mejor dejemos <risas> lo que sigan tocando y dejemos así volver. Bueno. Eh... Esta está en el Compipulenta. Eh, wow. uh, es un hit, este es un hit. La quiero dedicar a mi vieja, que es el día de la madre, Mariana ¿no? Sí. Y bueno que me está E bom, bueno. vamos. Todos menos yo. ¡Aguante, Rocky! <risa> la otra vez justo estaba haciendo Zapping, aparece la película de una de las Rocky. Y justo apareció el diálogo que, que figura... Ese. Ese diálogo. Sí, está es. buena, está buena. Sí. ¿Vieron la, la que salió ahora, la de boxeo de robots? Ah, la queríamos ver. Está muy, bu está es, muy es buena. Muy es, es muy Rocky. Muy Rocky, ¿no? Al principio no tenía mucha fe y está re bueno. Sí, la... tiene, tiene todo ese trasfondo de, de, de, de las películas de boxeadores clásicas. Ah, o sea, el, el, el, el que se hace de abajo claro, y claro, termina... No. es, es Sí, pero de robots. Muy bien. ¿no? El diálogo era... Eh, estoy cagando. Estoy... Estoy cansado de trabajar en una empacadora y en comerciales. Yo debo ser boxeador. Ay, vale, vale, vale. Yo debo ser boxeador. Es eh, gallina italiana. No, no, gallina, es cuando... gallina italiana. Porque gallina italiana. <risa> Después sí. está limpiando el, Estoy cansado el de, de trabajar en, en comerciales Y en empacadores Yo debo ser un boxeador <risa> Y está buena La voz es la del doblaje La del doblaje claro, sí, claro, sí, sí, sí. Está, está mejor que la original <risa> sí. Sí. O sea, Es que nosotros Esas películas claro, Las veíamos claro. viendo Las la dobladas vista, sí, sí, Después claro, sí, de sí. grandes Vimos las Y mismas. es como ver Los Simpsons También es lo mismo Sí, claro. sí Los Simpsons Es mejor el oh, Simpson en, en castellano Son películas Que nos criamos. los actores Tienen voz A la sábado o sea, a la hablada. tarde, doblada o sea, talones tiene su voz, Arsener tiene su son voz Rubí el mismo tiene su voz el mismo doblador, sí, claro. Y también es Goku, Vegeta. Que también es cierto, están... es verdad que es el sí, mismo sí. No me he dado cuenta, claro sí. Pasan las películas y se, se, se llaman al mismo chabón ¿no? Son claro. los mismos locos, sí, sí. que hacen mil voces, es genial Es buenísimo hacen sí, todo. Sí. Bueno, toco uno más? Y dos más también Ocho eh, más. Si bueno, eh, Yo me la aguanto, ¿la tenés? Sí, cómo no Por favor Hace bueno. mucho no la toco ¿eh? Por favor, toquela Bueno. La cual no significa que te la dejaste de aguantar, ¿o sí? Eh, hey, un poquito. <risa> <risa> bueno, eh, vos que vas a tocar. Yo me laat vos abandonas, yo me Jij vos abandonas, yo me mij. Jij verlaat mij, jij verlaat mij. Jij verlaat mij, Lo siento, de verdad. Porque yo lo siento, de verdad. Yo me la aguanto, vos abandona Yo me la aguanto, vos abandona Yo me la aguanto, vos abandonas Yo me la aguanto, vos abandona Porque yo lo siento de verdad, porque yo lo siento. De verdad, porque yo lo siento. tema se podría decir que inaugura el género cartito de cancha indie. No, <risa> indie no, por favor. Indie no. Indie no. <risa> Tampoco independiente, autogestionado. Auto porque vos independiente no no, no. no, no tengo ningún problema. No, no Racing. No, no, está todo bien con todo. <risa> nah. Chicos, eso es chiste, es un chiste. Eso es lo fútbol, muchachos, El famoso folklore. folclore. El, el, el folclore el folclore. El folclore de una es cabeza. El folclore. ¡Po, po, el folclore de una cabeza reventada contra la vereda. vamos no, no. <risa> ¿Se tocan un temito más? Tomamos sí. un temito más. Eh, Nuestro ¿no? último hit. ¿Fechas prontas para anunciar? De A bestia B. Sí. Por sí, mira. Eh, no sé, nos, Bieber, debe la... bueno. Neko, nos, Justin... nos deben la, nos la visita acá, eh. Tiene que venir, antes fin de oh, año sí. que venir. Es cierto, es cierto. Sí, sí. Eh, dicen, sí, sí. vamos, venir, <risa> vamos <a venir. risa> Los dos, porque nominamos miramos a pobre, a, a pobre Tom y, y acá Pipe no, también. Vos, es que, porque cómo estamos sentados, pues lo miramos <risa> a todos. <los> miramos, <risa> Pipe está mirando no a mí. ¿eh? No tengo el micrófono. Yo. Tocamos eh, vale, este B toca el 22 en el Matienzo, hay un festival que se llama Hit de ya. en qué formato tocas Y Ay. no sé, depende de ese día, <ríe> le digo a Pipe que tocar A veces tocan no. con batería bueno. Claro, pasa que cuando, cuando él quiere tocar, toca Y cuando no quiere tocar, bueno Pero no, estoy, estoy armando un poco ahí la banda Para tener como algo estable uh -huh. Y bueno, el 22 es de Matienzo Que es con, hay covers, hay que tocar covers, ruteros, una cosa así uh -huh. Y de Goneco, ahora vamos a, ir a Corrientes Y en noviembre después pues, hay una Hay un Ah, bien. Que pero no, está, así vienen, está ahí Bueno, estamos, esperamos entonces la visita de Goneco es. acá en La hora Pulenta antes de fin de año y vamos a escuchar un último tema de Tom y la bestia en vivo. Mariano sí. los Ríos dice, hermosas canciones las de Tom, que eran de Mariano. Sí. Saludos a Mariano Ríos. Marianito, Marianito Ríos. <risa> bueno, eh... hacemos un cover. ¿Les parece bien? Sí. Bueno. El amor ya va a llegar Los amigos de verdad No estés triste por favor No te rindas porque El amor ya va a llegar Yo te lo prometo Si lo buscas te va a encontrar Porque el amor también te busca Cómo te va a reconocer A menos que salgas a la luz, la luz No estés triste por favor No te rindas porque el amor ya va a llegar El amor ya va a llegar El amor ya va a llegar El amor ya va a llegar Bueno, esto ha sido todo en esta nueva emisión de la Hora Pulenta Nacional Rock 97. Agradecemos a Tom y a Pipe por haber a venido Gracias. en la operación técnica Pep Undiano, Pep Undiano en la producción de piso Adrián Viña acá en el estudio haciendo sonido. Matías, Adesa a Igor, Adesa Igor, vamos, <risa> me la estoy aprendiendo, carajo. Y no nos olvidamos darle un saludo acá a Contra Reforma para toda la gente de la Contra de Rispé que escabió... Muchas algo, contras, muchas contras. Contra so strike. El con, La contra. Gente del counter, el pibe contra. Contraataque.